Planeta Urantia presenta: Las consecuencias de la rebelión de Lucifer. Administración de Nevad de Lusivabón, hacia la era de Lusivida. Por todo lo dicho anteriormente, estos son tiempos fascinantes para vivir aquí en Urantia, tiempos posteriores a la rebelión y a la vez tiempos previos a la llegada del hijo instructor paradisiaco de la Orden de los a b o n a l e s Son tiempos que serán recordados en el futuro como aquellos donde vivieron los últimos a b o n d o n t e s de la historia.